Sí. Una, una sí. sí. Puedes ver tu casa desde aquí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. la la siguiente es una casa, Todo robó al mar. Todo robó al mar. ¿María, maría? Ahí maría? María, la... el algo también llegaría. Era, ¿sí? ¿sí? era marísima día teníamos playa que lo era... vamos a partir <risa> todo. Oh. hasta pioloso lo Hasta pioloso. No Pio el morro Sí, pero que yo va a hablar por el de de Caracas para Sí. Vale, pues en un on un día bienvenidos a la inauguración de nuestra oficina. Me, tocado ser el primero en, en, en dar esas palabras de bienvenida y de dar la primera charla. Estoy contento que haya venido tanta gente, porque cuando pusimos la hora tenía un poco de miedo de que quién puede liberarse un jueves por la mañana, ¿no? Pero espero que... Yo no, no soy ni del barrio ni de donosti entonces eso ya lo habréis oído ¿eh? um, hay gente que vive aquí desde hace que has dicho 55 años sí. así que voy con modestía me vais a corregir yo intento de saber lo que he aprendido en general uh, aplicarlo al barrio con lo que he estudiado y, y leído sobre el barrio pero obviamente la experiencia propia cuenta por mucho más que que lo que he leído. Pero la idea es esa, ¿no? Algunos conceptos, ir aterrizándonos y ver cómo podemos colaborar en un futuro para, para dar pasos hacia adelante. ¿Mm? Um, la charla es esa. Eficiencia energética en viviendas um, aplicadas a, al barrio de Amara Berri. Um, yo soy soy Chris Mervey y soy el coordinador del de equipo de Goyaner de Garapena. Y Garapena y um, lo que hacemos es un poco el, vamos a decir el laboratorio de voyer donde vamos a probar nuevas cosas nuevos servicios nuevos productos que queremos sacar para otra vez eh, ir dar pasos adelante en la, en la cooperativa para que se, para que seamos más que solo una uh, comercializadora de energía renovable o electricidad renovable que es lo que lo que somos ahora y um, Para eso eh, tenemos un equipo de unos 88 personas y utilizamos proyectos europeos otros proyectos financiados para cubrir el riesgo que conlleva estas estas nuevas uh, actividades ¿no? porque para arrancarla para arrancar nuevas actividades pues eso es, una, es una, una inversión, es un riesgo y afortunadamente existen estas esas ayudas de, desde Europa para arrancar con esas actividades y de esa manera podemos relacionarnos con gente que tiene más experiencia, porque lo ha probado, lo han probado ellos mismos, con universidades que pueden aportar un marco teórico, un, una, una capacidad mayor de estudio de que tenemos nosotros y eso, eso nos permite a ir más deprisa de si lo tuviéramos que hacer todos nosotros solos. Um, nos enfocamos mucho en temas del de equipo, no solo hacer proyectos europeos, pero también despliegue de comunidades energéticas. Tenemos dos personas que se dedican a ayudar, a apoyar a colectivos que quieren formar comunidades energéticas. Tenemos un, una persona, por el momento, la idea también es crecer ahí, que representa Goyener Sociala, eh, trabajamos con, sobre todo, la lucha contra la pobreza energética y estamos diseñando, luego hablaré más, sobre un servicio de rehabilitación energética en viviendas. Y hemos hecho un proyecto sobre bioenergía, en general, como una solución a escala local de... Uh, para dar respuesta a la necesidad de energía térmica, calor. ¿No? Y pues tenemos una página web, si vas a Goyener, hay proyectos europeos y tenemos de cada uno de los proyectos que hemos terminado o que estamos haciendo, que eso sentí en ti, okay. uh, que estamos haciendo, uh, puedes encontrar más información. ¿Por qué estamos aquí? Entiendo que todos estamos ¿eh? en Goyene porque ya estamos convencidos de eso, pero me gusta por lo menos poner el marco y sobre todo esa, esa figura me gusta mucho. Aquí es la temperatura global eh, promedia, cogido en los años del 71 hasta el 2000. todo eso es alrededor de cero en ese eje. Antes estaba casi siempre por debajo. No, estaba siempre por debajo. Y ahora estamos siempre por, por encima, ¿no? Y la diferencia son 1,2 grados y ya este año es parece que es el primer año que ya llevamos 1,5. Nadie dice que eso ya está estabilizado por encima de 1,5, pero por encima de, de eso de antes de la era industrializada. Y obviamente, eh, como sabemos, eso no ha pasado nunca en la historia, por su... O sea, hemos tenido épocas con mayor temperatura, pero no de manera tan rápida y tan relacionada con, con la vida, la actividad humana, ¿no? Lo cual nos lleva a eh, un cambio climático y sabemos que tenemos que descarbonizar, reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera para frenar ese, ese cambio climático, lo cual conlleva una transición energética. Pero queremos que esa transición energética sea justa e inclusiva significa no dejar a nadie detrás no solo que funcione para los ricos y menos para los para, para, para los pobres vamos a decir a nivel individual pero a nivel mundial también que hay hay países que, que están pagando la cuenta de la industrialización que hemos llevado a cabo en, en, en el primer mundo ¿no? y también dentro de los límites del planeta, um, límites de tanto de extracción como de emisión de, de, de, de, uh, de gases o de otras cosas, hay todo, no, no voy a entrar en eso, pero ya desde los años 60 hay esos tratados de, del Club de Aroma sobre sobre los límites del planeta. ¿no? Vale, pues eso es un poco para dar la justificación de la actividad de Goyaner, ¿por qué estamos en eso?, que Queremos, un queremos frenar el cambio climático, queremos una transacción energética, pero no queremos que sean siempre los mismos que ganan y que todo el mundo puede participar, decidir y disfrutar de, de, de, de la actividad que estamos haciendo. ¿no? Um, ¿Cómo consumimos? Estos son datos del, del IDAE. Entonces, para toda España, pero en los estudios que he visto a nivel uh, de Euskadi no no cambian mucho. ¿Eh? El, la energía que consumimos en, en, en un hogar, puedo decir que el 43%, eso en azul, es nuestro transporte, mayoritariamente coches. Um, luego, ya dentro del hogar mismo, Eh, esa parte, la otra parte de la tarta es calefacción y esto es agua caliente. Eh, la suma es 31% de la energía, es energía térmica, podríamos decir. Y luego electrodomésticos, iluminación, refrigeración y la cocina suman otros 26%. Y estos 26% son cosas que normalmente, mayoritariamente son energía eléctrica el frigorífico, la cocina en la mayoría de las casas son eléctricas y eso es la energía verde que aporta puede aportar Goiener si, si eres consumidor de Goiener. Pero significa que sólo es una cuarta parte de toda. Entonces, si queremos cambiar el sistema, no sólo nos podemos quedar aquí. Tenemos que dar respuesta a esta y esto también. Hoy voy a hablar Sobre todo sobre esta parte de, de la tarta, ¿no? porque en la mayoría de nuestras casas eso es también con uh, uh, combustibles fósiles, es con gas. Sí, en general con gas o con con fuel, no con uh, petróleo. No, petróleo no, como se llama? Sí. Gasol, eso es, gracias. Para conseguir la descarbonización, yo creo que todo el mundo ya sabe, con renovables, es mejor que, que, que para generar el, el, energía, pero es sobre todo energía eléctrica que vamos a... Entonces para disfrutar de esa energía eléctrica tenemos que electrificar, es decir, muchos dispositivos, muchos servicios que tenemos ahora que están basados en fúsiles, pues cambiarlas a, a energía eléctrica, la calefacción, el coche, todas esas cosas, pero como dibuja aquí, tampoco vamos a llenar el planeta con, con placas y con, con turbinas eólicas La idea no es esa. La idea es disfrutar de la naturaleza, no cambiar ni el climático ni el planeta. ¿Eh? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Ah, de, de, la gestión de la demanda es otra, es para evitar que tenga que tengamos que hacer más infraestructura, que la, la red de transporte y de distribución siempre se tenga que fortalecer porque estamos hemos electrificado tanto que en la red no da abasto ¿no? entonces gestión gestionar cuándo vamos a consumir pero sobre todo gestionar cuánto vamos a, a, a consumir. La idea es reducir el, la demanda hacer, hacer lo mismo pero con menos energía y eso es la, la, el concepto de eficiencia energética. Hay otro, hay otro concepto y eso es ya, se llama tri energética. Lo, lo aprendido de, de los neerlandeses pero lo han luego he encontrado que en otros países también lo, lo aplican no he encontrado ningún texto en castellano sobre eso pero el concepto es es lo primero que tenemos que hacer es uh, reducir la demanda es decir dejar de consumir de gastar eh, eh, si, si hay una manera de no, de, de no gastarlo por supuesto, sin caer por debajo de los límites de confort y de, de, de, de, que necesitamos para, para vivir de una manera confortable y saludable. Um, segundo, la energía que necesitamos, utilizar energía renovable. Y todo el resto, lo que queda, pues hacerlo de una, la manera más eficiente posible. Dentro de ese paradigma, lo que se define entonces como eficiencia es solo esta parte. Pero yo voy a hablar de las dos partes aquí un poquito de esto, ¿no? pero sobre todo eso. ¿Y por qué esa eficiencia? Pues eso, la energía que no se utiliza no solo es la más barata, es la es la, la más verde, ¿no? La idea es reducir nuestro impacto sobre el medio ambiente en general y no llenarlo todo de, de fuentes de energía renovable. Reduciéndolo a viviendas ahora. He ya dicho que es la eficiencia, vamos a hablar de conseguir lo mismo que ahora pero con menos recursos después de haber quitado todo lo que son cosas innecesarias obviamente y pero aquí yo voy a hoy incluir en eso también las intervenciones que pueden ayudar a, a reducir esa demanda y nos vamos a centrar en, en tres niveles de intervenciones primero cambiar hábitos, segundo pequeñas intervenciones Y por tercero, las intervenciones más importantes que suelen ser más costosas también para arrancar, ¿no? que son ya reformas o cambios de instalaciones técnicas en las viviendas. Vamos a ver unos ejemplos enseguida, pero quería resaltar eso, Lo, la importante la importancia de cambiar hábitos no es sólo eh, uh, cerrar el grifo cuando no estás, eh, cuando no estás cogiendo agua o, o no duchar 10 minutos pero duchar cinco minutos um, es también para tener esa conciencia de no caer en un, en, en, en recaer en malas, malos hábitos a posteriori de la intervención porque se ha visto en, en muchas ocasiones de que después de hacer intervenciones se paga menos en la factura, se, se gasta más y entonces pues dejamos ya no importa que dejo la, la calefacción encendida cuando no esté en casa. Pues no, la idea es practicar primero las, las uh, los hábitos y luego seguir aplicando las y no y no recaer. Me <risa> estás riendo. Así <risa> ah, me, me podéis interrumpir eso también no lo he dicho, pero podéis preguntar o... para esos niveles de intervenciones hace unos años la diputación de equiposco sacó o, o sí, un, una guía guito dentro de su, su proyecto arguito y esa guía me, me, sí, me parece bastante interesante eh, el, esa es la, la carátula ahorrar energía sin perder el confort porque obviamente es lo que he dicho dentro de los límites del confort y, y sal, salubridad que esperamos. Um, y sobre diferentes aspectos, tienen uh, ejemplos de intervenciones y lo marcan con 0 un euro o varios ceros. ¿no? Y esos son los tres niveles que antes he dicho esto. Evitar instalar sistemas de calefacción eléctricos convencionales, es decir, los, los radiadores y convectores eléctricos. Esos son de los que más gastan y más cuestan. Entonces, si las puedes evitar, no te cuesta nada no encenderlo, vamos a decir, si tienes una alternativa, obviamente. Um, hay quizás me mejores ejemplos de, de qué se puede hacer. Lo que he dicho antes, no ducharse 10 minutos, pero con en cinco minutos ya, ya estamos limpios, ¿no? Um, pequeñas intervenciones, por ejemplo, utilizar silicona o masilla o burletes para reducir infiltraciones de aire debajo de las puertas, uh, en las ventanas, muchos cuando yo entré en mi piso y mi piso es del, de finales del noven, de, de los años 90, pues eso, las, las ventanas habían deformada entonces puedes comprar uh, cinta de silicona y ponerlo para que vuelvan a cerrar, no 100% pero mejor, se nota la diferencia. Son pequeñas intervenciones que en, en una hora se hacen y, y, y no cuestan nada. Um, otra es pasacintas de persianas con filtros aislantes. Eso también, sí. un día con, cuando haces frío y, y viento fuera, pones tu mano delante de la, del pasacintas de la, y, y notas como el aire frío sale de ahí. Pues hay pasacintas con una, con una ranura más pequeña, e incluso con, con cepillo, y eso limita mucho el flujo de aire. Y obviamente son intervenciones otra vez pequeñas, <coughs> no cuestan mucho y, a, y ayudan bastante. Pero nunca vas a llegar a, a mejorar la eficiencia total de tu casa con, con estas intervenciones. Para eso ya hay cosas de mayor envergadura, como pone aquí. Persianas, si vas a cambiar las persianas, puedes coger estas que tienen la caja ya integrada en, en la ventana. vale Más bien, si vas a cambiar ventanas, coger con la persiana eh, integrada, con la caja, porque entonces ya no hay rendijas y todo todo queda muy bien aislada y estancado. ¿Vale? Podéis descargar esa guía. Eh, a lo largo de la presentación tengo varias referencias, eh, enlaces. Os pasaré o, o colgaremos la, en nuestra web esta presentación y podréis eh, consultar las referencias más adelante. ¿Cómo saber si mi vivienda es eficiente ahora mismo lo que se utiliza es el certificado de eficiencia energética sí. y eso este es el de mi piso o nuestro edificio que hicieron este, este año y está en eh, está muy mal <risa> ninguna sorpresa pero um, es lo que lo que anticipaba um, hay dos columnas esto es kilovatios hora por metro cuadrado por año y eso son emisiones en kilogramos de CO2 por año, también por metro cuadrado de superficie de, de vivienda. Cuando yo primero vi esa esa cifra y dijo, ah, mi piso tiene 80 metros cuadrados, entonces consumo digo, onda, oh, no, yo consumo ni la cuarta parte de lo que pone esa cifra. Es una cifra teórica. Es una cifra basada en la geometría y la estructura, los materiales utilizados en, en el piso. Y eh, normalmente no tienen nada que ver con el consumo real. Se, eh, he leído algún estudio donde <coughs> pone, si tú, si estás en esta zona, de pues casi siempre vas a consumir menos de lo que pone, que, de lo que es el consumo teórico. Sin embargo, si estás por aquí, muchas veces consumas algo más. Lo que no se sabe es... Si es por un fallo en el modelo o si es por lo que he dicho antes eh, lo de la, el efecto rebo, el efecto rebote que la gente al final como consumo poco pues no importa que dejo las cosas encendidas y, pero el tema es eso es una manera de comparar y de tener una idea pero os aviso que no es lo ideal que es y de, por eso estamos en un proyecto europeo que se llama Smart Living EPC y trata de eso de mejorar la manera de la metodología de calcular ese EPC, hay una metodología bastante más comple, com, compleja que no solo coge los datos, vamos a decir, estáticos, que no tienen que, que son del edificio, geometría, materiales, estructura, pero que lo comparan con datos reales se van a se van a medir se van a mirar facturas se va a hacer una a hacer una auditoría energética y que también tus hábitos ahí pueden influir es un proyecto que lleva un año en marcha para cuando terminamos hay otros proyectos que tienen objetivos similares se van a, a, a aglutinar todos esos resultados se se, se se elaborará una directiva a nivel europeo sobre eso y luego cada país tiene que transponer esa directiva. Vamos, yo creo que estaré jubilado para cuando para, para cuando haya esto, pero estamos trabajando en ello. Y otra vez, es algo que nos permite trabajar con, con expertos en, en el tema y, y de tener una persona uh, ya preparada trabajando dentro de UNR, que es que es Eider, Eider Iribar. Entonces, en el, para qué? Eh, ya he explicado qué es y para qué sí, pues comentar el ahorro y la eficiencia energética basado en uh, uh, geometrías y materiales y se aplican muchas veces estándares y tablas de referencia. Cuando un, un agente, una persona acreditada viene a tu casa para hacer el certificado, no empieza a taladrar para ver... Que, eh, cuál es el hueco tambor en, en las paredes, ni mira qué aislante, no, mira sobre planes o sobre todo dice, ¿cuándo se ha construido? En el 99, vale, entonces es el estándar de edificación de tal y tal, entonces tendrá esas esa separaciones. No significa que los que lo han trabajado lo han hecho bien, eso no lo miran, solo van sobre, sobre el estándar. Entonces, otra vez, tomar ese, eso con una pizca de sal, pero te da, por lo menos, una, una orientación. Es obligatorio, desde hace unos años, tener ese certificado para poder vender, eh, poner en venta o en alquiler su vivienda. Pero desde, el, uh, desde finales del año pasado, eh, desde hace casi un año, es obligatorio para todos los edificios residenciales en, en la comunidad autónoma vasca. No en el resto del país pero aquí sí es es obligatorio es obligatorio tenerlo no para alquilar y vender no este... es obligatorio tenerlo aunque no lo vayas a poner ah, no. en venta ni nada pero a nivel de edificio no no vivienda individual y por eso lo hicimos yo me, me ha costado convencer a mi comunidad de propiedad de que, que lo teníamos que hacer porque esto es un saca sacapelas es una no, no sirve para nada no, no vale pero Yo quería por lo menos empezar la conversación dentro de nuestra comunidad y dicho, pues ya, pero es obligatorio, así que lo vamos a hacer, ¿no? Por fin lo tenemos y a ver si en la próxima reunión de vecinos podemos eh, dar otro paso, ¿no? Porque obviamente no está bien. Um, pues ya he hablado de ¿eh? para qué sirve y cuáles son sus defectos. Um, ¿Cómo puedes saber cuál cuál es que eh, usted lo que ha dicho? puedes contratar a un agente acreditado no cualquier persona lo, lo puede hacer eh, en, en el país vasco hay una hay una lista de agentes y ésta es la página donde nos puedes encontrar pero para tener una idea puedes ir también o a una web del gobierno o a, a, en Oshkadi hay un registro público y aunque no me ha quedado claro cómo de dónde salen esto es el barrio, ¿eh? aquí la Plaza Irún, estamos aquí. Um, no sé en base a qué está eso. Si hay un si hay un c existente se tiene que registrar, pero estoy convencido que no todos estos edificios ya tienen el, el certificado hecho. Entonces me imagino que también han hecho una estimación en base a cuándo se ha construido la vivienda. Y um, entonces ahora regresamos <coughs> a al barrio de amaraberryry que es un barrio que empezó a construirse um, en la década de los 60 de los 60 ¿eh? uh, hace unos 60 años tiene la característica de tener muy alta densidad uh, 23 mil habitantes es lo que he encontrado en la web de, de, de donosti Igual son mil más o mil menos pero ¿eh? y estimado la superficie, uh, 0,58 km2, lo, lo que lleva hasta más de 40.000 uh, habitantes por, por kilómetro cuadrado. En Wikipedia encontrar una lista de las ciudades más densamente pobladas. La más densamente poblada es Manila y es inferior a esos 41.000. <risa> obviamente no puedes comparar toda una ciudad con solo un barrio, pero es para daros una idea, es muy muy densamente poblada. Son bloques, casi todos de media altura, entre 8 o 10 pisos creo, me corrigéis si, si he contado mal, <risa> um, y muchos tienen amplios patios de manzana, ¿eh? y un gran número de ellos tiene calefacción centralizada, algo que es interesante, tiene sus inconvenientes, pero es interesante también para lo que les voy a comentar luego. Y como veis de esos colores, mayoritariamente tienen E, E es el color naranja, y hasta G, que es este rojizo. ¿no? Algunos son F y algunos pocos tienen D, aquí y aquí, son sí, muy pocos. Ningún edificio está listo para el objetivo 2050, que es que todos tengan A. Ajá. y son 30 años todavía pero um, según eh, hace un par de años estuve en una, en una presentación del, del gobierno vasco y para que todos los edificios de Escadi tengan la letra A para el 2050 se tiene que renovar o rehabilitar el 3% de la masa de, del total de viviendas en Escadi por año Un, el 3% ahora estamos menos de 1% creo así que se tiene que acelerar muchísimo ese ritmo de, de renovación para llegar a ese objetivo y el problema obviamente es quién lo va a pagar quién lo va a hacer porque no hay suficientes personas de dónde vamos a sacar los materiales entonces lo veo muy muy complicado pero Por eso nos tendríamos que intentar, por lo menos, otra vez, acercarnos a ese objetivo. hoy lo que estamos viendo ahora de renovar fachadas, ¿se acerca? O sea, el, todo, bueno, estamos viendo mogollón, de, de, igual no llega al 1%, pero se en fachada renovándose, además que quedan todas iguales. Sí. Pero, ¿se acerca a eso o sí claro o todavía no? Tal como lo, yo lo entiendo, solo con hacer la fachada no sueles llegar Una cosa es el envolvente térmico, que es la fachada para el edificio, pero luego también dentro de la casa ya vamos a, a los equipos técnicos. ¿Cómo vas a calentar las casas? Y si eso lo sigues haciendo con, con gasoil, pues mal. Vas a seguir teniendo una, una calificación bastante, bastante más baja, vamos a decir. Pero fachada, ventanas, uh, tejados, por supuesto, y también el, el suelo, eso ya ayuda muchísimo. ¿Sí? Esto como cuadra, yo de la parte vía. Uh -huh. Vale, eh, entonces hemos intentado hacer un aislamiento por humedades que había más, en un callejoncito que había, como somos no sé qué artísticos, ¿no? eh, de Vitoria nos han prohibido poner el saque, que es la, la cosa mejor para poder... ¿no? Uh -huh. Nos hemos quedado con... Pintar un poco, poner algo así, ¿cómo cuadra una cosa con la otra? Me explico, ¿no? Sí, sí, perfectamente, y te entiendo perfectamente. Es que es una? que mucho más difícil en edificios históricos que tienen alguna protección de fachada y compl se complica muchísimo. Normalmente hay más ayudas para eso, porque si sí, por un lado dicen tienes que llegar a una, un nivel de eficiencia muy alto, Pero por otro lado, pero no puedes to tocar la fachada, eh, las soluciones que existen son muy, muy caras. son Muchas veces van de reproducir parte de la fachada y cosas así, y ya son empresas especializadas, el grupo Cursal, sé que tienen maneras de, eso, de reproducir las molduras viejas en, en la fanchada ventilada pero ya eso el precio ya se dispara totalmente y entonces necesitas solicitar una ayuda particular para, para ese tipo de viviendas bueno, en no es... No es... entre una casa y otra un callejón que es pared solo ah, ah, eso... pero como es una casa es yeah. una, un, nada, una cosa que queda Y nos han dicho, no, porque somos toda la partidiza, todo eso, que, ya, ya. que no sé para qué sirve. No, en... Ahí no tengo la, la respuesta definitiva, pero eso con los técnicos del ayuntamiento entiendo yo que nos tienen que asesorar. Pero ese tipo de edificios están exentos de que incluya no lo decir. Yo creo que los de vale. territorio histórico también están haciendo... La respuesta ya... ha que no podemos ver el porque el gobierno vasco dice que, que somos claro. la parte vietra todo lo que sea y que no da permiso a poner el sí. fachado. Y cada vez me parece un sí. vale, Y encima sí. que no es una fachada y no sé qué. Yo digo, si conoces lo viejo entre las telovidea y chacción vale. que, que no es nada, uh -huh. una pared que tendrá la travesía así que ni se ve yeah. eh, y no nos quedamos con las humedades y con el frío y con todo, con todo, con todo y desde, ¿eh? la primera la edificación dijo no, la segunda se apoyó que Victoria bueno, ya está no, es, sí, es que no tengo la respuesta definitiva, lo único que sé es con, si vas a aislar que, y tienes problemas de humedades que la capa eh uh, uh, que sea contra que proteja contra la humedad, que sea dentro y no por fuera, es decir, no poner primero el, el aislante y luego pintar con una con una capa uh, contra la humedad, porque entonces vas a atrapar la humedad dentro de de, de, de de tu casa. Tienes que poner primero aquí y luego el aislante por fuera. Pero si no te permiten hacer nada por fuera, pues hacerlo por dentro, pero entonces no, no Eso? Sí. Eh, hay, hay fachada ¿sí? ventilada y sate, que no es lo mismo, pero... ¿sí? Duda, ¿son? Eso no, y hemos, bueno, ahí estuvo el arquitecto, que iba a poner y explicó, no puedo explicar, porque tampoco entendí mucho, pero bueno, mm. simplemente era comentar no que mercadean no tan impulsándote eso y no te den permiso mm. para... O, para hacerlo. Bueno, punto. Eh, sí. um, sí, debería haber dicho, para... yo no soy especial no, ni soy arquitecto, ni soy realmente especialista en este en este tema. Tenemos a Aider eh, que, que ha venido eh, que lleva más de un año con Coyener y así es, es es arquitecta y especialista en esta materia, pero hoy tenía otro o, eh, otro evento de de fomento, no, no es de fomento, era de de la diputación era justo sobre también planes de rehabilitación que tienen en, en Ipuzco. Entonces, no, no podía estar aquí. Um, vale. Sé que se ha hecho, ahí por el año 2010, no encontré la, la fecha exacta, pero he encontrado los, los informes um, de un estudio de rehabilitación energética que se ha hecho en los tres edificios, esto el 21, 23, 25, de la avenida Isabel II. Um, y han elegido este este edificio por considerarlo un bloque representativo por la construcción es el vuestro oh, mira. dime dime si hay errores o mentiras en el informe <risas> ¿Eh? que tanto en, en, en su altura como en la calidad constructiva dicen que es, es representativo por él uh, um, y lo que encontraron en la auditoría que hicieron previa a las intervenciones era que eso que todos tienen fachada eh, que las fachadas exteriores tienen doble tabicón, con cámara pero la cámara no tenía aislamiento y tampoco ni los cubiertos ni, ni los suelos eh, sobre el soportal estaban aislados Ay, um, en estas fotos termográficas, Se ven como donde hay los elementos de hormigón, las estructuras donde se juntan que aquí hay más que hay pérdidas de, de calor que son puentes de puentes térmicos y aquí se ve también que donde van desgraciadamente en esta foto se pierde un poco de resolución pero um, qué es los bajantes térmicos de la calefacción ahí también pierden calor que no estaban bien aislados. eso eran las cosas que se podían sacar de estas fotos eh, termográficas. Preguntando a los vecinos, también había muchos que expresaban una percepción de disconfort. Dependía mucho de la orientación, porque tiene tres orientaciones esos edificios, creo, y que los Caranortes tenían mucho más humedad y obviamente mucho más frío en, en la época fría. Um, y algunos tenían problemas problemas de, de moho, uh, muchas veces justo en estos encuentros, en los encuentros de los elementos estructurales, y que había incluso infiltraciones de, de agua. Um, las recomendaciones que hicieron era mejorar el aislamiento en las cubiertas y en, en los suelos. Eso, sobre todo, la cubierta es por donde sale la mayor parte del, del, del calor. Um, ah, y claro, también habían notado que había mucha diferencia entre estar en un primer piso o en el último piso mucho más frío, porque claro se escapa por ahí el calor que en los, en los pisos inter intermedios hicieron dos niveles vamos a decir de eh, tipo de, de intervenciones uno, trasdosados interior es decir, poner de dentro de tu piso, pero eso significa que reduces el tamaño el volumen de, de tu piso que es lo más barato a unos 20 euros por metro cuadrado o uh, extero, externo con fe, fachada ventilada y a 10 veces más caro pero es una solución que por lo menos es es de, en, en casi todos los sentidos es, es superior porque no solo que no reduces tú el volumen de tu piso pero además um, se cierre mucho mejor todo cuando cuando se hace por dentro en las rendijas y todo eso hay puentes térmicos entonces y es casi imposible evitar esos puentes térmicos y si, si lo vas a hacer por dentro entonces lo mejor es por fuera pero obviamente es más caro y cambia la estética de la vivienda ¿eh? lo que has dicho fernando todos parecen iguales <risa> um, y Se dice, con matices, pero se dice que esa, uh, sobre todo, esa solución la más barata, pero que se amortiza muy rápidamente. Uh, yo creo que no siempre es así. Yo he oído de otras donde donde dicen, no, no, 10, 15 años para amortizarlo depende de dónde sales. Pero como, sobre todo en los pisos uh, de arriba y abajo, los, los peores y de, los de norte, hay se recupera bastante rápida la, la inversión. Um, eso es sobre lo envolvente <coughs> y sobre las instalaciones térmicas. Pues eh, se hizo un análisis del consumo, mirando las facturas, monitorizar con sensores, con, con termómetros, vamos a decir, en, en diferentes pisos y también hacer una haciendo una simulación y siempre llegaron a, a ese número. 70 kilovatios hora por metro cuadrado uh, por año. ¿Os acordáis el C de mi piso? ¿Cuánto era? Eh? Entonces parece muy poco, claro. Eso es porque eso es un dato real. Lo del otro es un dato eso, teórico o casi ficticio. Um, y lo que he comentado, la demanda energética de la primera y la última planta casi tres veces mayor a lo de los plantos, las plantas intermedias descompensar descompensación entre viviendas norte y sur ¿eh? en torno a los 3 grados eso es en invierno obviamente um, plantas extremas otra vez de arriba y de abajo a um, internet con ventanas antigu antiguas y así la diferencia entre tener algunos vecinos ya habían hecho ventanas nuevas y otros se seguían, seguían con las originales una diferencia de 2 grados también en el piso y ¿no? Y había algunos pisos que si sí, la temperatura del ambiente estaba a 9 grados que ni llegan a los 20 grados ah, sí, que era imposible llegar en toda la casa a 20 grados las uh, uh, conse los consejos para, para mejorar eso era primero aislar la tubería las tuberías de la calefacción como habéis visto en la foto la, los uh, la tubería vertical todo eso perdía mucho entonces a, aislarlo para reducir para que El calor llega hasta arriba sin, sin esas pérdidas. Cambio de calderas anteriores a, al 98. En el momento del estudio, pues tenían unos 12-15 años y eso es la recomendación, cuando tienen 15 años eh, es, es sustituirlas. Instalación de válvulas termostáticas. ¿eh? que hay, hay partes de la vivienda donde no necesitas 20 grados o 21 si eres muy friolero eh, en la en el dormitorio no hace falta que lo mantengas a, a 21 grados con 17 suele ser lo suficiente para la mayoría de las personas um, otros uh, uh, otras partes de la vivienda que no utilizas mucho no y, um, lo que se recomendaba en ese momento era colocar contadores individuales uh, es decir un sensor que mide cuánto emite cada uno de las uh, uh, de los uh, radiadores y eso es porque al ser una instalación colectiva, antes era pues como es colectivo pues gastamos y si hace demasiado calor, abrimos la ventana y ya está. Ahora incluso es obligatorio tener esas uh, esos contadores de consumo individual para que Se puede también facturar de manera de manera individual para que se pueda ver realmente cuánto gastas y que eso que tienes una, una razón para ser más eficiente para ahorrar esa, esa energía um, pues pues eso ahora es obligatorio no sé si lo han instalado en todos los pisos no sé si vosotros tenéis una experiencia y está todo uh -huh. Y eso es un, ¿eh? una, una válvula termostática que se puede fácilmente colocar sobre un, un radiador. No no cuesta mucho, creo que es en torno a 30 o 40 euros o algo así. Eider. ¿Eh? Uh, Eider Beridi ha hecho su trabajo fin de grado, que es la hija de una de, de las personas que está aquí. <risa> Y ahí también hay mucha información interesante. Eh, ha hecho un estudio sobre uh, un, una comunidad de vecinos en la avenida Carlos I. Y era se ha centrado sobre todo en el sistema de, de calefacción. Uh, el, el, el edificio tiene también una certificación de letra E. Y en el 2011 se hizo una renovación de fachada, pero sin aislar uh, técnicamente era más bien obras de para, para mantener la estructura entiendo no, la, no voy a decir sólo la estética probablemente tenía que retocar alguna otra cosa más pero no era con la intención de mejorar uh, la, las performances las prestaciones uh, térmicas el estudio Si sí, se ha pensado en eso, reducir el consumo energético de la instalación térmica y mm, también conseguir uh, ahorros económicos. Um, también se ha mirado si se puede reducir el consumo de, de combustibles fósiles, porque era con, con gasoil, um, en qué grado se podría integrar el uso de energías renovables y en general mejorar la eficiencia energética del de, de edificio. Eso era los objetivos del, del estudio y los resultados propuestas de mejora era primero sustitución las dos calderas eh, centralizadas que tenían para una caldera de condensación y un elemento de generación basado en fuentes de energía renovables es decir solar térmica paneles eh, solar térmicos eso era una opción y la otra opción era una caldera de condensación que son las dos son de gas como sabéis y uh, complementado por una bomba de aerotermia. Haciendo esa instalación se podría llegar a la letra D, que tampoco, y, y justito según según dice, um, tampoco es una mejora muy importante. Solo una letra, normalmente, cuando hay uh, ayudas, tienes que subir como mínimo dos letras. Si no, no, no, te, no te financian la, la intervención. Um, Pero además lo que, lo que dice Ender en su, en su tesis es que la opción con la zonar uh, térmica no es la más interesante en la zona climática donde vivimos, pero si no aplicas uh, si no utilizas energías renovables no llegas a cumplir una de las uh, exigencias del, del código, código técnico de edificación. Es decir, si haces hace una intervención Tienes que cumplir los nuevos códigos técnicos que no existían antes y solo eh, y sin utilizar energía renovable no llegabas a, a mejorar. Pero lo que ha dicho antes, que utilizar energía renovable no es muy adecuado. Um, eh, aquí, por aquí. Um, eso sí, si se mejora el aislamiento, y las características pasivas del edificio, entonces no solo la calefacción mismo la instalación, se reducirá bastante la demanda de calefacción y entonces sí se podría llegar a cumplir eh, ese, ese apartado del Código Técnico y no tener que instalar... Uh, ter, uh, ...foto... no, no foto, no, uh, solar térmica, en placas solar térmicas, que no rinden mucho, porque sería sólo para cumplir el estudiante. Pero se ha encontrado con ese problema que los vecinos dijeron, "No, en el 2011 ya hicimos una inversión en la fachada y no vamos a gastar otra vez dinero para mejorar el aislamiento." Lo he resumido bien, no saber. Sí, Y ahí estamos enseguida encontrando uno de los problemas. Si es tu piso, tu peronat, si es tu casa, tú haces lo que quieras en los procesos colectivos tienen sus ventajas que puedes decir vamos a aportar todo un poquito y mejoramos entre todos pero todo el mundo o casi todo el mundo tiene que participar y los procesos de decisión colectivo pueden ser muy lentos y, y difíciles no entonces ahí eso, eso es uno de los problemas pues para terminar con esta uh, este apartado um... En la ley vasca de sostenibilidad pone esta frase, que no he encontrado más detalle, ¿eh? pero se dice que uh, para mejorar la eficiencia energética, económica y medioambiental de las viviendas, es obligatorio realizar estudios de suministro a través de sistemas energéticos centralizados y o alternativos, así como la instalación de sistemas de autoconsumo. No dicen que lo tienes que implementar, solo tienen, dicen que lo tienes que estudiar. ¿Para cuándo? Tampoco lo he encontrado, um, ni cómo lo van a verificar, ni, ni cómo lo van a multar, o, o si lo van a multar. Existe la obligatoriedad, dice. Y otra cosa es um, medidas regulatorias para sustituir los hidrocarburos líquidos por energías más escultuosas uh, con medio ambiente antes del 31 de diciembre de 2030. Significa que gasoil fuera pero gas sí se permite porque se considera más respetuoso. Para nosotros eh, no es una solución adecuada, sobre todo si vamos a pensar desde aquí a siete años más, se deberían mirar a algo más sostenible que, que el gas, pero en esta en esta ley todavía se permite el gas como una, una vamos a decir una medida transitoria. Vale. Ah, sí y añadido hasta al final para que sepáis el 1 de hasta durante como medida de crisis después de, de con la, la guerra en ucrania se ha establecido esa tarifa del gas tour 4 que es una tarifa regulada por el por, por el gobierno una tarifa más barata que en el mercado libre y se permitía para edificios de, uh, de viviendas uh, con, con uh, calefacción centralizada. esas desaparecerá el 1 de enero si no hay cambios a corto plazo. Pero no sé. ¿Alguien sabe? Santi o no sabe. Eh, están el, discutiendo la por, por, por, por las prórrogas de medidas, uh -huh. eh, pero están esperando que desde Bruselas la reducción de energía se pronuncia favorablemente. ¿sí? Ajá, ajá. Y, eh, no solo con estos temas, sino con otros, como las reducciones del IVA en electricidad, que ahora está en el... 10, 6 ¿Cinco, Diego? Cinco. no? Sí. Y... pues bueno, pues... y otra serie de energía. Yeah. El gobierno dice que quiere, pero no puede hacerlo sin... Ya, sí lo he visto. No, pues, lo sabremos el 29-30 de diciembre. <risa> pero eso, en principio en principio eh, a partir del 1 de enero se tendrá que cambiar a, un, a una comercializadora de mercado pagando un precio muy superior a lo que está en el turco 4 ahora lo cual encarecerá uh, las oh, de la calefacción en, en, en ese tipo de viviendas vale pues ya he hablado un poco de soluciones colectivas, ¿eh? um, esta es la parte de la, de la presentación que menos he preparado, que no he Así que Ahora ya igual. <risas> um, quiero hablar de uh, el servicio de ventanía única sobre servicios energéticos que estamos que estamos preparando desde Goiener. Asesoramiento térmico, auditoría energética y Uh, también un servicio de rehabilitación uh, uh, energética integral, para poder ofrecerlo a nuestras socias. Um, quiero hablar un poquito de calefacción central y sobre todo redes de calor, sobre el uso de la bioenergía, fotovoltaica en edificios, en el barrio, aunque INNOA luego va a hablar mucho más de ello, y uh, comunidades energéticas y posibles oportunidades de, de ayudas. Pero, eh, sí, um, desde Goyener, sabemos que es difícil, eso, cuando quieres rehabilitar tu vivienda, tienes todos los gremios, tienen es un, un recorrido muy complicado, uh, muy largo, tienes que hablar con, con muchos in, diferentes interlocutores, um, hay pedir ayudas, hay La mayoría de las personas no tienen ni, ni ganas, ni tiempo, ni, ni, ni, ni fuerzas para, para emprender ese camino. Y nuestra idea ha sido, pues vamos a intentar ayudar a las personas con esa, con ese servicio integral. <coughs> Tiene todos estos elementos, tres bloques importantes. Primero el diagnóstico, primero ver cuál es el estado. de eh, Vamos a mirar los suministros, las facturas que tenéis ya. ¿Y qué se puede mejorar? pues ¿Qué se puede aprender de eso? La siguiente sería una pequeña una auditoría con o sin visita. En principio lo mejor es obviamente con visita. Y luego ya una auditoría extendida que ya um, estima una viabilidad de ciertas intervenciones y que incluiría esa certificación energética. El siguiente bloque son... Um, Propuestas de intervención y asesoramiento, una, una monitorización del consumo en, en el edificio, pre y si se decide hacer una intervención, pues post intervención también. Um, una, un estudio detallado de la propuesta de mejora, gestión de ayudas y gestión de financiación, porque las ayudas llegan después, no cubren todo y llegan bastantes meses después. entonces, Si hace falta, conseguir una, una prefinanciación, hablar con, con los bancos, con, lo, con las cajas de ahorro, elaborar pliego de condiciones, pedir ofertas, eh, comparar las propuestas técnicas y las propuestas recibidas los presupuestos recibidos, pero eh, presentar al colectivo de vecinos la, las propuestas y luego hacer la redacción de, de, la, de la memoria del proyecto. Y luego ya la tercera fase es de toda la intervención la gestión administrativa y la coordinación de los gremos gremios pero aquí hay una una posible de igual algún momento pero eso ya es muy de futuro podríamos hacer parte de la ejecución pero está ahí en nuestra lista pero ¿eh? posibilidad dirección de obra quizás suministro de materiales también, puede haber ciertos materiales estándar que se pueden hacer una compra colectiva y suministrar materiales de ahí, y la, certificar la calidad del trabajo hecho. ¿Mm? Para hacer eso también hemos pedido una ayuda a Bruselas, hemos redactado una, una propuesta de proyecto que se llama Renpower, y para marzo-abril sabremos si... Si, te, si conseguimos esa ayuda o no, y ahí vamos a trabajar con una cooperativa irlandesa que ya tiene un servicio desde hace 10 años elaborado y vamos a, a eso eh, intercambiar experiencias con ellos. Si no conseguimos esa beca, también lo vamos a hacer, pero será más pausado y, y poco a poco, mientras que con esa ayuda pues podríamos ir, ir más deprisa, conseguir una persona nueva, Y, y, ¿Eso sí. es una carta de los reyes magos o es una cosa de verdad? <risa> pues me parece, vamos, eso, eso es un análisis que hemos hecho de un servicio integral debería tener todo eso. Obviamente no vamos a tener eso desde el primer día, vamos a empezar poco a poco. Y nos gustaría que ya si hay personas que dicen pues en nuestro edificio hay cierta concienciación... Y podemos empezar, pues, pues podríamos poner, uh, uh, probar, hacer pilotos, y eso es lo primero que queremos hacer a través de unos edificios piloto, empezar poco a poco a uh, elaborar eso. Pero la idea es que dentro de, vamos a decir, cinco años, tengamos mucho de eso ya en marcha. ¿Santi? <risa> lo sí, que decías al principio eh, tenemos un problema global que no se puede resolver eh, o sea, el pensamiento mágico dice que se resuelve todo instalando energías renovables modernas sabemos que no es posible y lo que tenemos que hacer es reducir consumos y, y la reducción de los consumos tenemos una parte muy subjetiva que está integrada a los centros muy complicada ¿vale? porque el cuarto A tiene la conciencia y del cuarto B no, y no, y no es suficiente, y, y entonces pues bueno, pues hay por aquí. Eh, está claro que el valor que tenemos eh, nosotras en Goyener es eh, hacer puente, mediar, asistir, somos agentes de confianza, entonces mmm, nos vamos dotando del conocimiento y e iremos viendo hasta dónde podemos entrar, y es, y es posible entrar. Está claro que la parte de diagnóstico, y de hecho ya hemos empezado a realizar una serie de propuestas a gente que se nos ha acercado y a través de algunas encuestas locales, eh, eh, para proponerles realizar las auditorías extendidas con la certificación. Como dice Cris, la certificación es obligada. Entonces, eh, decir bueno, como ya hemos, tenemos gente que sabe hacerlo, sabemos cuántas auditorías y certificaciones podemos realizar, y nos estamos empezando eh, a ofrecer. Entonces, claro, esto va bajo presupuesto, hay un trabajo por detrás, etcétera Pero claro, eh, el alcance de cómo estamos haciendo las auditorías, viendo también cómo se hacen otras auditorías, es distinto. Ya es un alcance goyener, un alcance donde, pues decía, vale, la certificación va a mirar solo tu edificio. No, no, nosotros vamos a mirar los consumos reales. Claro, vamos a dedicarle más tiempo, será más caro, un poco más caro que una auditoría convencional pero lo que queremos es que se ajuste a la realidad si queremos ir a donde queremos ir hay que reducir tan importante es que promovamos renovables como que no consumamos y para eso pues, bueno, pues tendremos que ayudar y si tenemos el conocimiento pues ponerlo al servicio así que bueno sí, es un poco cartado los Reyes magos pero hay cosas que ya 2023 noviembre hemos lanzado cuatro presupuestos para hacer auditorías pero lo estamos haciendo de esta manera piloto, ¿vale? No podemos sacar en la web ya un apartado que diga voy auditorías energéticas, porque mañana ya está, no, no podemos. No vamos a decir a, a 400 que no y a 5 que sí, y eso tampoco es serio. Entonces, bueno, que poco poco. Sí, tenemos que gestionar las expectativas que creamos, ¿eh? por eso no está lanzado de una manera. No asistir, pues eso también está ocurriendo, pero eh, A, bien a, a comunidades energéticas o según en que comarcas, a oficinas de energía que se están promoviendo desde de las, las agencias de desarrollo, que en un momento determinado pudieran necesitar un soporte. Entonces a lo mejor nosotros no somos quien presta directamente el servicio, pero sí dar un soporte a gente para que lo pueda dar. ¿Vale? Entonces también podría eh, expandir más rápido el servicio porque no tendríamos que estar haciendo el 100% del desarrollo. Lo que haríamos sería enseñar a otros. Y, y parte de parte la razón por dar la charla aquí ahora sobre esto es para ver si hay dentro del barrio algún edificio, algunas personas que dicen, pues en mi edificio puede haber alcance para, para hacer para ser edificio piloto para empezar poco a poco con esta con este servicio, ¿no? <coughs> colocado un poquito um, otra ventaja de tener um, calefacción centralizada en todos los edificios es que en algún momento se pueden conectar se podrían conectar todos los edificios y hacer una red urbana de calefacción una red de calor tiene la, la gran ventaja que en una central grande, se produce la energía de una manera mucho más eficiente, hay menos pérdidas, y luego se circula y hay intercambiadores, no pierdes todo el espacio que tienes, no tienes que poner una sala de calderas en cada uno de los edificios. Coge solo la uh, el calor de la red urbana. Y hemos hecho un primer estudio en Aberasturie, como parte de un proyecto europeo que hemos hecho, hecho el proyecto era sobre el uso de biomasa como fuente energética. Hemos hecho en Aberasturi, porque ahí tenían uh, tanto bosque, como uh, Aberasturi, al lado de Vitoria, ¿Eh? ¿eh? um, tanto bosque como uh, <coughs> residuo agrícola, es decir, paja. Y entre esos dos tenían más que suficiente biomasa local para utilizarlo para, para, para uh, suministrar, calor a todo, a, a todo el pueblo ¿eh? es un pueblo muy pequeño hicimos primero un estudio de, de la demanda de calor ya no se ve pero, ¿eh? y dónde estaban colocados y en un estudio de cómo sería la red de distribución de calor la reserva. no es para nada ideal la parte de que tienen la fuente de energía cerca está muy bien. Lo que no está bien es que la demanda, la densidad de la, de la demanda no es alta. Otra vez en un barrio como aquí, si sí tenemos mucha demanda, mucha densidad de la demanda. Por lo tanto, una red uh, de calefacción urbana podría ser muy, muy eficiente, porque el gasto inicial es lo que cuesta. Aquí tienen una red de 3 kilómetros y no me acuerdo el número exacto, pero la inversión es millón 200 o algo así, y sin una ayuda es imposible recuperar esa inversión. Mientras que aquí, amortizándolo sobre todo el vecindario, sí se podría amortizar. No tengo los números para decir en 5 años, en 10 años o en 20 años, pero se puede amortizar en un plazo razonable. Um, y eso no voy a decir que go en go tenemos mucha experiencia con eso esta red ni siquiera está está montada se ha pedido la ayuda um, este mes deberíamos saber si se va a conseguir la ayuda no entonces se podría se pondrá en marcha pero tampoco es que goer va a poner eso esa red en marcha pero Son cosas que en, en muchos países lo llevan utilizando desde hace muchos años. Países del, del norte de Europa, países del este también. Y se ha notado que son soluciones mucho más uh, eficientes que cada uno tener su, su caldera uh, individual o incluso de una caldera uh, colectiva en, en cada edificio. Um, el, la ventaja también es que no se tiene que ir no se tienen que conectar todos a la vez, se puede ir poco a poco conectándolo y eso, pues, como ya la tubería interna ya existe, pues es fácil, es, es solo hacer un acceso desde la calle a la, a, la, a la sala de calderas existente, conectar con la tubería dentro del edificio y a correr. Y una cosa interesante que he aprendido hace poco es de una cooperativa energética belga que tienen ese tipo de salas de caldera, caldera para una red de calor, pero en un contenedor. Um, es móvil o semi móvil, vamos a decir. Entonces se puede hacer como también como una medida transitoria. Se puede decir, pues por el momento vamos a utilizar esto hasta que haya, haya mejores, uh, mejor, mejores bombas de calor o que haya otros fuentes de energía que podríamos utilizar energía residual de, de otros procesos o quizás utilizar eh, eh, eh, bombas de calor con agua eh, del, del río a eh, tem, eh, temperatura residual o calor residual del, del río. cosas así no están estudiados, no lo sé, pero eso la idea es que se puede con, con poca inversión no encontrar el precio de este contenedor ni la potencia. Pero, por estudios o por, por ejemplos que he visto, para pequeños pueblos es suficiente una, esa salud, esa solución. Uh, sí, es una cosa a tener en, en mente que, que existen esas soluciones compactos, móviles, que no tienes que hacer una obra tremenda y teniendo los, los patios de manzana aquí, pues quizás es, uh, es algo que, que es factible. la Por supuesto que hay ¿eh? hay una, tiene una chimenea, pero en estas instalaciones tiene uh, los filtros todos incorporados para que no haya uh, en las, uh, las cenizas ni, ni otras partículas que suelen salir de, de una caldera de biomasa normal en, de, de tu casa, una, una estufa, vamos a decir, perdón, una caldera, una estufa, pues es malo para el, para el medio ambiente también, por las partículas y la, el OIN que, que sale. Pues aquí, en una instalación grande, puedes hacer mejores filtros, mejor mejores el rendimiento y el, la eficiencia de la, de la combustión es mejor y por lo tanto uh, no se produce tanto tanto OIN y lo que lo que sale lo, lo filtras. Y por último de esto quería hablar de uh, hace menos de un mes El, el, el Ayuntamiento de Nosti sacó una página que es un mapa del potencial solar sobre los edificios de, de Nosti. He sacado otra vez una foto y parece que en todos se pueden colocar fracas ¿no? subvoltaicas. <risa> Realmente lo que quieren decir es que los verdes son utilizables, los de naranja son edificios con una clase de protección urbanística y los rojos que no son viables. Hay solo unos pocos que según esto no son viables, aquí no son naranjas. Pero ya sabemos eh, lo, lo que nos comentaste, Xavi, que mmm, los los tejados aquí son muy... Eh, no hay grandes superficies donde es fácil colocar uh, una instalación. Entonces, tomarlo con una pizca de sal, pero existe eso y en, en, en principio me parece una, una buena iniciativa. Uh, y igual ya el puente hacia la charla de de Ainoa sobre uh, fotovoltaica con uh, autoconsumo la, la posibilidad de <tose> hacerlo así. Ah, perdona. Voy atrás para que <tose> así me quedo con la Sí. Ya, ya lo oh, lo, otro, lo, lo, lo quiere ya, lo quiere ya. Um, como muchos sabráis, tenemos un servicio de um, apoyo a la creación de comunidades energéticas. Uh, ¿Para qué, qué ventaja tiene tener una comunidad energética? Pues son colectivos, son donde se va a trabajar de manera eh, colectiva, reducir el consumo energético estudiar mejoras para, para las facturas energéticas, promover la soberanía energética del, del colectivo, um, impulsar la economía local, fomentar una mayor cohesión social, es decir, al, al, se ha notado que donde tenemos eso, el, el mero hecho de, de juntarse, de empezar a hablar, pues mejora el entendimiento dentro del pueblo, dentro del, del vecindario y Nosotros siempre ponemos también proteger la población en situación de vulnerabilidad. Que no sean solo, vamos a decir, los, los afluentes que dicen no ah, vamos a hacer nosotros, vamos a ser autónomos y hacer la, nuestra comunidad. No, per, permitir que también personas que están en, en riesgo de, de exclusión social o de vulnerabilidad, eh, pobreza energética, puedan participar también. Y lo menciono aquí porque, pues... Puede que haya, mmm, sea una estructura que ayude a hacer esas decisiones colectivas e intervenciones no solo a nivel de, de edificio, pero ya a nivel de barrio y que puede crear cierta, cierta dinámica que ayuda a hacer, a acelerar las intervenciones al principio su costar, montar una comunidad así, pero quizás es un es un uh, como dicen los franceses, un coulee, <ríe> un um, universo he visto también que existen unas ayudas que de la diputación ha, ha salido el 1 de, de diciembre, um, creación de nuevas eh estaban los comunidades energéticas, um, entonces tanto la creación de comunidades energéticas como las instalaciones de energías renovables fotovoltaicas. Um, las dos cosas se financian con un mínimo de en costes inferiores a 3.000 euros, se están excluidas para, para la creación y um, inferiores a 15.000 para las instalaciones fotovoltaicas. Y el plazo de, de presentación son seis meses a partir de, de la publicación o hasta se agote la, la el presupuesto, ¿no? Sí, ¿sí? sí, la convocatoria es del Ayuntamiento de Donosti, aunque ¿vale? esté en el boletín, ah, no es de la Diputación. Vale, yo también pensaba era que era de Donosti, pero, no hay, ah, pero entonces solo para, para Es para el entorno del municipio de San Sebastián. Sí y mencionó esto también porque si hubiera <coughs> cierta intención de crear una comunidad energética, Goiener apoya. Nos cuesta, es decir, tenemos personas dedicadas a eso, entonces no lo podemos hacer gratis. Pero hay ayudas en este caso o en muchos en en pequeños, Uh, pueblos muchas veces depende de quien tiene la alcaldía pues hay una, un presupuesto de, del ayuntamiento que se puede dedicar a eso, creo que no nos iba a ser difícil entonces eso puede ser una, una solución y he encontrado una otra cosa que es ya yeah, de Energy Cities que es un colectivo de, de ciudades, en general son ciudades un poco más grandes pero una red a nivel europea Que tienen ciertos que han cogido de manera voluntaria ciertas compromisos con con mejorar su, su huella de carbono y, y, y su consumo energético y a través de ayudas de la, de la comisión europea han sacado una convocatoria que se centra en tres elementos comunidades energéticas eh, distintos positivos en energía y también herramientas Eh, digitales para poder para gestionar yo creo que este este paso podría ser interesante también tienen tres tipos de becas hasta 15.000 hasta 30.000 y hasta 50.000 fecha de cierre es el 31 de enero tal como visto es un procedimiento bastante ligero son rellenar unos formularios el texto no es muy largo y podría ser también una, una oportunidad quizás para Pero ya veis el 31 de enero que significa uh, acelerar, eh, decidir rápido. No sé si alguien está ya en posición para para, para, sí, para pisar el acelerador y hacerlo tan rápido. Hemos llegado a las conclusiones. ¿eh? Recordar, lo primero... Eh, eh, eh, la eficiencia energética y reducir el consumo es lo primero se simboliza con las letras e, -E 1 ¿Eh? eficiencia energética es lo primero antes de cambiar la instalación porque vas a reducir la potencia la instalación puede ser menor menos costoso o consumir menos si empiezas con aislar y reducir la demanda um, aprovechar el potencial del colectivo tanto para las rehabilitaciones como para las uh, las soluciones térmicas mm. potenciales eso pagas un poco entre todos no tienes que cambiar la caldera cada uno o hacer la inversión pero al estar en un entorno uh, colectivo pues se paga menos a nivel individual el problema es lo que he com he comentado antes hay que convencer mínimo a la mitad de, de los vecinos y eso puede ser un poco más difícil un poco mm. ¿Eh? Uh, comunidades energéticas puede ser algo que más allá de la comunidad de coproprietarios puedes puedes construir en el barrio y se puede dedicar a muchas más cosas que, que fotovoltaica y autoconsumo se puede utilizar para, para impulsar uh, movilidad uh, sostenible y, y muchas otras cosas ¿no? y es un, es un colectivo sin ánimo de lucro pero muy, muy ciudadano y ofrecer que voyero está aquí estamos intentando de diversificar ofrecer más más servicios y he mirado he visto que hay unos 250 contratos de consumo en, el, en lo que ahora es amara verry ¿eh? creo que son estas dos códigos estos dos códigos postales la mayoría de esos contratos son de uh, personas físicas pero hay algunos que son de comunidades de coprorietarios entonces entiendo que ahí ya puede haber cierta uh, concienciación y cierta posibilidad de, de, de, de colaborar. Y obviamente, como ya hemos hablado con, con la gente de el UCARTEA, pues me gustaría seguir, indagar y, y ver qué, qué podemos hacer con, con vosotros. Y está ahí. Mira, es que... Preguntas. Ya he hablado demasiado, ¿no? ¿Qué? Nada de nada. Os, os inspira, o dices uff, ¿qué, ¿qué me ha contado? Xavi, Xavi, ¿qué ¿qué opinas? <tose> No, pero eso, con lo que he contado, ¿te dices bueno, con eso podemos trabajar? O digo, no, no, no me meto en eso, como Hombre, los es que hemos venido por ilusión, ¿no? Oh. Sí, <risa> Entonces, sí. Uh -huh. A nosotros la verdad es que nos damos guión de ganas. Nos acabamos de abrir una empresa de instalaciones energéticas y de Y la verdad es que verlo aquí con números nos ayuda todavía mucho más a, a seguir que trabajando, la verdad. Uh -huh no sabíamos, o sea, sabíamos que la eficiencia energética es algo que toda la gente busca, pero no sabíamos que había objetivos igual tan a corto plazo como puede ser el que hemos visto de 2030 y eso nos afecta directamente a la comunidad autónoma vasca. Entonces, pues a nosotros que llevamos dos meses con la empresa, pues nos da muchísima ganas de continuar. Mhm. dónde estáis, María? Sí. Sí, yo vivo ahí en Carlos Primero. Y es que me han cogido dos horas, tenemos ahí una hora en la plaza Eibar uh -huh. y pues a, a ver, también hacemos reformas y demás, pero bueno, estamos enfocados a solo aerotermia, porque somos conscientes de que aquí hay un futuro, es que las nuevas, por ejemplo, las casas nuevas ya te lo obligan a poner, entonces, pues la verdad es que nos da muy de ganas una charla así. Ah, uh -huh. Pues aquí estamos. ¿sí? A <risa> mí me ha la atención lo que has dicho al principio, el porcentaje, la diferencia porcentaje de consumo eléctrico a consumo... Eh, consumo de no calor ter térmico, termico, sí. Térmico más automóvil. Masa, sí. Que en principio, a por muy eficientes que seamos, si todo eso tiene que pasar a, en un futuro a la electrificación es una barbaridad por eso nuestra idea es, es que es, lo es, es cuadruplicar es cuadruplicar la, la, la, la, la, la demanda eléctrica actual, o sea, eso es una por eso es una es, es, yo diría que es casi imposible si no reducimos primero ¿Sí? Sí. reduciendo, pues que dices reduzco vale, pero aún así claro, hay? si tú puedes reducir esa esa tarta si, <coughs> si <Sí, sí. coughs> sí. ¿Cuánto, cuánto reduces ahí, no? Como cuál es se se lo el objetivo cuánto reduces todo ese, todo ese pedazo, no? de este pedazo la idea es sí, sí, en el coche, decirlo, el coche vale. pues, ya, ya, pero, no, esa es otra cosa para mí movilidad sostenible no es cambiar todos los coches térmicos con coches eléctricos porque entonces seguimos con los mismos problemas lo único que son eléctricos pero el, el resto de los, entonces esto esta tarta tiene que ir también no no no sustituir esto por eléctrico pero a reducirlo mucho con soluciones colectivas o soluciones de eh, movilidad activa, todo eso también. Pero la industria Ay. empuja mucho y todo eso aunque se reduzca, pues tú, yo yo lo reduzco esto eh, aún así sigue siendo enorme. Sí, pues, no no, está claro que eh, eh, decir vamos a prescindir del coche ahora mismo es imposible a nivel individual porque el sistema como tú dices te empuja <coughs> el, pero estamos ahí para hacer contra en, una acción en contra de eso, ¿no? Para, para porque eso no hay otra. Sin reducción, está claro que no se puede. Y eso es solo el consumo residencial, a nivel de hogar o familia. Luego tienes todo lo industrial. Es que es el ahorita en costa. No, no. Sí, sí, sí, sí, sí. No. no, no, por eso me gusta esa, porque te, te provoca un, esa reflexión, ¿no? Sí, una pregunta. Antes has dicho que certificado de la ciencia energética individual, ¿no? ¿Eso sustituye al certificado de la energética individual o no? No, no, si tienes a nivel individual... A Si tienes individual, por lo menos tú individualmente estás cubierto, pero el edificio lo debería tener, pero si tienes a nivel de vivienda, pues… Pero si pues... no tienes, ¿el, de, el, de, el, de, el de edificio lo sustituye o no? O sea, ambos son necesarios en caso de… No, si existe el, a nivel de edificio, no lo tienes que hacer a nivel individual. Está 60, es Sí, lo único que es obligatorio es a nivel de edificio. Edificio. Uh -huh. A partir del 31 de diciembre del 22. De no, de, eso es el 22, sí. Pero eso, eso, a ver, sirve, si lo quieres vender ya, si tienes el otro ya puedes vender. Si quieres aquí la audiencia, con tienes ya eh el edificio en lo quieres si lo quieres vender sí, entonces sí. creo que sí que tiene que ser a nivel de vivienda Sí, a nivel de quería decir. Sí. Pues tendría vale. si se sustituía o... Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Vale. sí. Y el ser obligatorio, vale. es obligatorio tiene una fecha Es obligatorio, es obligatorio, pero si va a tener avances, es una que este problema, bueno, pues tiene es que habrá no lo demás siguientes. Sí, ¿Tiene una sí, fecha? Sí, había hecho Se puso en 2019 y creo que eran tres años. Eh, claro, que lo que ocurre. También se establece como diferentes eh, ámbitos. Sector público, eh, vamos a llamarlo industria-empresas y luego ya más el ciudadanos, ¿no? Eh, entonces se establece como también etapas distintas y, y métodos diferentes de la 4 de 2015, luego tuvo un reglamento adicional, que algunas cosas especificó, pero muy poquito y, eh, y una de las cosas que decía es, bueno entre otras cosas lo que dice es el organismo competente relativo a la energía en la comunidad será el que deba velar por el cumplimiento de todo lo que dice la ley, en este caso sería el ente vasco de la energía o consejería de industria, ¿vale? olvídate, o ni con los propios municipios que tienen que ser los primeros que estaban con el agua al cuello decían si sí, no vamos a llegar y claro y la propia ley decía, tenemos que poner los medios para que la gente en los municipios puedan llegar y cumplir lo que dice la ley no se han puesto los medios entonces como no ponen los medios pues tampoco ponen la multa <risa> eso es entonces va mucho ahora mismo de decir bueno tenemos una ley de referencia que la podemos coger como referencia y hacerla nuestra y decir pues tiene cosas interesantes una certificación para sacar una letra que sabes que no es real pues bueno, pero si estás pensando en que realmente quieres reducir, y a hacer una auditoría como Dios manda, y luego quiero empezar a hacer intervenciones pues entonces, vale, pues ya tengo instrumentos pero claro, ya volvemos a, a que depende de nuestra sí. voluntad, de las ganas que tengamos hasta dónde queramos llegar entonces, pues bueno, porque tener el papelito, sacarle que me diga que tengo la F por tener el papelito nos cuesta 40, 50 euros, pero nosotros decimos por eso no vamos a ningún lado, no cambiamos Si queremos cambiar, a lo mejor el certificado nos va a costar 200, pero va a venir gente y decir, va a decir, y voy a hacer todas estas cosas. Tengo presiones. Eh, que no se nos olvide tenemos cartas pastas para aplicar ahora que no hemos sacado Digo, no sé si habéis sucedido en el principio pero no, no. Claro, pues puedes hablar pues no. <risa> vale, pues muchas gracias por vuestra atención hay café y hay pastas <risa> Bai bai. un agradecimiento. Es que Estoy con la grabación. Los vasos están ahí.